Ingenio. Ingeniería. Cultura científica, tecnológica y humanística. Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo. Ingenio. El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Muy buenos días, estimados redescuchas. Bienvenidos a un programa más de Ingenio, la manera inteligente de transformar que produce Radio Universidad en coordinación Con la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora Aquí en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México Como cada miércoles, pues estamos aquí con ustedes Para platicar, para platicar un poco sobre La labor académica, la labor sustantiva de la Universidad de Sonora Y en particular, en los programas que tienen que ver Con las ingenierías Y bueno, como siempre nos da mucho gusto, René ¿Cómo estás? René Flores, mi muy colaborador Muy buenos días, muy buenos días Muchos saludos a todo nuestro auditorio Una fresca mañana en Hermosillo, ¿verdad? Así es Así es, pues fíjense que vamos a platicarles algo algo de interés eh, Para toda la, la población en nuestra conferencia de ahora, René Tenemos un, un, un tema muy interesante La planta de moringa La moringa Una planta que dicen que es la planta del siglo 21 Un nuevo cultivo para Sonora Y bueno hay vale la pena mencionar que tenemos en nuestra Universidad de Sonora investigadores que pues precisamente se dan a la tarea de, de escudriñar sobre las propiedades de las plantas para lograr su mejor aprovechamiento. Y bueno, les traeremos también algunas notas de interés, suspenden siembra de maíz transgénico en Sinaloa, fíjate René. Muy interesante, fíjese eh, es un es un tema bastante pues curioso en eh. Así es, vamos a ver y vamos a platicarles también sobre un programa de certificación de responsables del cumplimiento de la normatividad, el diplomado y taller de actualización para la certificación de responsables ambientales. Acompáñenos por aquí en su programa de Radio Ingenio, La Manera Inteligente de Transformar. Empezamos con la nota, en un segundo. Pues muy bien, René, como estamos platicando, fíjate siempre la cuestión alimentaria, especies, es, es una preocupación de toda la humanidad eh, sin lugar a dudas eh, la crisis alimentaria que hemos vivido en los últimos años en la cual cada vez hay más hambre en el, en el país, en el mundo pues este es una preocupación lograr mejores cultivos mejorar las semillas, la productividad el rendimiento por hectárea y un tema sin lugar a dudas que, que siempre está en debate es, son, es el uso de los transgénicos Y fíjate, hay una nota interesante a nivel a nivel nacional aquí en México. Suspenden siembra de maíz transgénico en Sinaloa. Se pretendía plantar un, un en forma piloto 100 hectáreas de este grano. El gobierno de México prohibió la siembra de maíz transgénico a la compañía estadounidense Monsanto, en el estado de Sinaloa, donde pretendía plantar en forma piloto 100 hectáreas del grano destinadas al consumo humano. Las Secretarías de Agricultura y Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Zagarpa, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, semarnat ne eh, negaron el permiso de siembra de ese maíz a esa transnacional. De acuerdo con estudios realizados en Europa y otras naciones del mundo, el maíz transgénico utilizado como alimento para el hombre provoca trastornos en el organismo, sobre todo en la reproducción humana y también como agente agravante en tumores cancerígenos. El titular de Monsanto para Latinoamérica, José Manuel Madero, dijo que apelarían la decisión gubernamental del 18 de diciembre pasado, debido a que el reglamento de la Ley de Biodiversidad de México establece normativas sobre ese grano antinatural. La firma norteamericana, originaria de San Luis, Missouri, dedicada en lo fundamental a la producción y comercialización de herbicidas, argumentó que ha invertido en los últimos cinco años en México 70 millones de dólares y ha experimentado y en experimentos biotecnólogos y en validación a esta alternativa al maíz criollo. Monsanto ya realizó nueve cosechas a pequeña escala en forma experimental en los estados de Sonora, Tamaulipas y Sinaloa, con resultados que considera muy exitosos. Y bueno, a escala internacional, las organizaciones no gubernamentales Amigos de la Tierra y Greenpeace mantienen la exigencia de retirada del mercado de los productos elaborados a base de transgénicos. Pues fíjate cómo sigue en el debate los los productos transgénicos y yo creo que seguirá, seguirá porque hay toda una oposición, una corriente de oposición a nivel mundial sobre el pues eh, aprovechando precisamente la biotecnología, la investigación científica, pues es crear nuevas nuevas variedades de cultivo para la alimentación, pero algunos se ponen porque dicen que puede tener efectos nocivos para la salud, si no es a corto a mediano o a largo plazo y que es muy importante que se fortalezca la investigación, René, y vale la pena, ¿no? Que sí. se que se que nuestros científicos investigadores a analizar ese tipo de, de situaciones no, no nomás en esto hay ya muchos productos en este en estas alturas que contienen cualquier cantidad de, de, de productos químicos ahí que nos pueden hacer daño y además es un negociazo de las transnacionales porque esta es bueno tenemos aquí a dos personas a nuestro lado que es un, un, un programa muy interesante hablar sobre los transgénicos porque atrás de esto están las patentes y las que se benefician en buena parte también, pues son las empresas que poseen la tecnología y esas son las transnacionales. Y la alimentación, no ser independientes como nación, es un peligro. Bueno, seguiremos por aquí platicando sobre esos temas de interés para ustedes. Vamos a pasar a otra nota, miren. Eh, resulta que el Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia, pues está impulsando un diplomado y taller de actualización para la certificación de responsables ambientales. Fíjate que se está convocando pues la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora, el CEDES, la Universidad de Sonora y la Asociación de Profesionales en Seguridad Ambiental, APSA. Ellos, estas tres instituciones, están integrando un diplomado-taller Eh, cuyo objetivo es eh, brindar elementos técnicos y jurídicos a los responsables ambientales de las empresas A fin de que identifiquen y conozcan las obligaciones que en materia de medio ambiente aplican a sus compañías Aportando conocimientos que les permitan detectar aspectos este, críticos desde el punto de vista ambiental Y se genere la capacidad de tomar decisiones en el campo Definir estrategias o modificar actividades que puedan ser nocivas al ambiente o a la salud está dirigido a profesionistas con la responsabilidad del cumplimiento normativo ambiental en empresas de los diferentes sectores productivos interesados en capacitarse y acreditarse como responsable ambiental. Y esto está de moda porque las empresas socialmente responsables pues te, están en, dentro de su esquema organizacional y de imagen pues este aplicar todos los sistemas RENE que tengan que ver con el cuidado del medio ambiente. Y bueno, en ese sentido, fíjate que estos organismos que se que se reúnen y parten un diplomado este a, a representantes o responsables de las empresas, pues seguramente coyubrará, coyubrará en beneficio de su propia empresa. Requisitos pues nada más inscribirse, miren, y ya empieza del siguiente el próximo viernes eh ...inician los los trabajos... ...serán todos los viernes de 16 a 20 horas... ...y los sábados de 8 a 14 horas... ...120 horas... ...este diplomado taller... ...fíjense nada más... Eh, ...bueno, para mayores informes... ...yo les quiero invitar a que se... ...reporten con el Departamento de Ingeniería... ...Química y Metalurgia... ...este a los... Eh, ...con la doctora... ...Onofre monje ...la cual... Este, pues está en la mejor disposición de, de inscribirlos a ustedes tiene un costo de recuperación que es mínimo, la verdad com, comparado con lo que se cobran normalmente por este tipo de, de eventos este así es de que puede usted pedir información con la doctora Onofre monje Amaya o bien con la doctora María Teresa Certucha del Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia este un correo electrónico Onofre M M arroba iqdeingenieriquímica.son.mx o bien al teléfono 259-2106. Este importante diplomado, pensamos la mayor de las suertes. El próximo viernes se inaugura en la tarde, por ahí como de las 5 o 6 de la tarde, no estoy muy seguro, pero ahí en el Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia les van a informar sobre este diplomado. Qué y, bueno que se emprendan estos cursos porque pues es muy positivo para todos Para todas las empresas y la sociedad en general que pues el mundo se vaya dirigiendo a este tipo de, de actividades a la empresa responsable y el cuidado del medio ambiente sobre todo tú que tu formación que es más o menos por esa área ¿verdad? de administración así es has de estar este es un, es un perfil profesional muy interesante bueno pues qué les parece si pasamos a la sesión de nuestra entrevista del día de hoy Muy bien, pues fíjate que un, un tema que siempre nos causa a nosotros sensación es hablar de la, las plantas, de las plantas este, que tenemos en, en nuestro estado, en, en el mundo y bueno, recordemos que nuestros antepasados en la época prehispánica pues si, si, si conocían seguramente los avances científicos más importantes era el, era el conocer, el conocer su medio ambiente y sus plantas y bueno, hablar de una planta moringa, una planta para el siglo 21 nuevo cultivo de Sonora un artículo, una colaboración que tuvieron a bien el doctor Juan Vargas, Juan Manuel Vargas López eh, y el Maestro Rafael Canet Romero y también Arturo Zoki León eh, esta aportación que hicieron a, a su revista Epistemos los invitamos, los invitamos para que nos platiquen. Seguramente porque usted sabe muy bien de la planta la moringa, de moringa, la planta del siglo 21, sobre todo porque ha estado en los medios de difusión como una planta, una planta que tiene muchas propiedades y que beneficia enormemente a la salud. Y bueno, qué mejor que nuestros científicos, nuestros investigadores de la Universidad de Sonora nos hablen sobre esta esta planta de moringa. Muy buenos días, ¿cómo está el doctor Juan Manuel Vargas López y también al maestro en ciencia Rafael Canet Romero? Buenos días. Buenos días, Rafael. ¿Cómo están bien? Muy buenos días Rafael, muy, muy bien, gracias a Dios y un saludo para todo el auditorio. Muy bien, pues queremos decir que nuestros invitados este trabajan, colaboran en el Departamento de Investigación y posgrado en Alimentos, una de las instituciones más reconocidas a nivel nacional e internacional, ¿Eh? cuenta con una planta de académicos, de doctores de muy alto nivel, y bueno, tienen incluso el posgrado en Alimentos, lo cual los posesiona como una unidad de investigación de las más importantes del país. Gracias. Pues queremos decir que obviamente el nuestro doctor Juan Manuel Vargas López Él es especialista en biotecnología de plantas No se dedica a otra cosa más que a ese tipo de, de cuestiones Y en su haber pues está, ha iniciado esta esta digamos esta, eh, línea de investigación Platícanos doctor Juan, la planta de Moringa ¿Por qué es la planta para el siglo 21 Bueno, eh, la planta de Moringa realmente se pierde en, en, en la historia nuestra porque hay varias varias especies en el mundo. Y a decir eh, eh, verdad, eh, su origen se remonta al sur del Himalaya, en el noreste de la India. Ya por Asia, ¿verdad? Sí, por Asia. Es donde uh -huh. tenemos ahí este registrado el... el vaya, el, la... Eh, que es endémica en la mayoría de las especies de, de moringa. Así como la vainilla es de México. Exacto. Digamos. Sin embargo como decía, este no tenemos un registro de cuándo cuan, este una, alguna especie de moringa las que hay, como la moringa oleífera, uh -huh. se hizo residente de Sonora. Lo que sí debemos de reconocer que en los en la última década una institución que se dedica para el apoyo a la nutrición de la infancia Ciudad Obregón trajo unas semillas que son eh, cultivables comercialmente es decir se pueden elaborar preparar cultivos comerciales para que esto se integre a la productividad agrícola del estado y podamos este mediante tecnología mecanizada tractores este, eh, sembradoras eh, cortadoras tener un nuevo nicho de mercado de esta planta que hasta ahorita pues este es poco poco conocida en cuanto a su potencial económico Y nutricional Fíjate, sin lugar a dudas, el escudriñar con una nueva actividad productiva, Juan, traerá beneficios para Sonora. Pero platiquemos, ¿cuál sería la trascendencia de cultivar la planta de moringa en Sonora? Bueno, tenemos por ejemplo este el, el, lo, las siguientes variables. El suelo es apto, el de la región, para la siembra de de moringa Es especialmente recomendada para suelos eh, semiáridos y áridos. Hay, hay este como esta especie, la especie de moringa oleífera, que puede desarrollarse solo con la precipitación pluvial que al año recibe nuestra entidad. Estamos hablando de 300 milímetros de lámina de agua y puede entonces sin riego alguno estar este, produciendo agua la hoja que es la que actualmente se está utilizando como nutrimento, Ajá. entonces esa es una parte importante. Buen eh, clima, buen ambiente, ¿verdad? así es. Entonces eh, ahorita que me está hablando de los suelos, del tipo de suelo, en qué parte de Sonora es más es más fácil que se dé la moringa, yo supongo que entonces me está hablando de, del centro, norte, lo más árido. Ah, no exactamente, habría que considerar este algunas características edafológicas del, del área. Por ejemplo, eh, hace un par de años se sembraron 5 hectáreas en el municipio del Quiriego, terreno, como todos sabemos, este bastante agreste. Ahí la temperatura fue el factor fundamental de que el cultivo no se desarrollara. En cambio, en Ciudad Obregón, en las afueras, Hay plantaciones este, bastante bien desarrolladas donde el clima el clima el microclima del, del lugar el tipo de suelo que debe de ser arcilloso, que tenga buen drenaje permite el desarrollo del, del cultivo óptimamente como también lo podemos encontrar seguramente en la costa de hermosillo en nuestros campos que, que hoy en día están este, y que me pare sí, inactivos ¿Qué experiencia tuviste tú al, al encontrarte con esta esta planta que tiene una gran cantidad de propiedades y de beneficios para la humanidad? Bueno, um, el aspecto que, que más me interesó a mí desde un principio de, que tuve conocimiento de esta planta fue precisamente su capacidad eh, nutricional que nos puede aportar. Yo inicialmente fui invitado a un trabajo de tesis en donde me involucré precisamente eh, en la elaboración de algunos productos donde se incluía la, la planta de moringa específicamente las hojas entonces ahí encontré eh, ya revisando precisamente este trabajo que la hoja puede llegar a tener hasta un 20% de proteína entonces ese 20% de proteína pues considerando es, es bastante, sí, bastante. además mmm, pues contempla un balance de aminoácidos, que son vamos a decirlo así, los eslabones de, de las proteínas, que pues eh, son muy prometedores ¿no? en cuanto a, a lo que el ser humano requiere en su, en su nutrición, entonces ya viendo más eh, a fondo en otros trabajos realizados, se ha visto que esta planta se, se ha llevado a lugares donde la desnutrición es bastante fuerte y se ha visto Eh, se ha comprobado también que esta desnutrición ha sido, pues va, vaya desterrada de esos lugares, no no más por su calidad de proteína, sino también por otros nutrientes como son algunas vitaminas y minerales también presentes en, en la hoja. ¿no? Quiere decir que la hoja la puede mezclar con alguna, ¿cómo, cómo se puede consumir? Para bueno, ubicarnos un poquito en nuestros radioescuchas. La hoja se puede consumir incluso directo, ¿no? En un tipo de ensalada, por ejemplo. Un arbolito ¿no? que tenga hojas, que tenga hojas o árbol, no sé. Ajá, el árbol pues se, se corta, ¿no? Se, se le quitan lo que son las hojas. Produce también una serie de vainas que también de este tiene un sabor parecido al, al espárrago. Sí, también tiene también tiene de este uso como, como fuente alimenticia. La hoja y el fruto. Y el fruto exactamente. La, las semillas pues son ricas en en, en aceites, incluso dice que tiene un parecido al aceite de olivo eh, pero bueno, volviendo a lo que son las hojas y, y la vaina, específicamente las las hojas se pueden utilizar primero en, en tipos ensaladas se puede utilizar secarse por ejemplo y, y después eh, incluirse en alguna en alguna formulación de algún alimento nosotros lo que hicimos fue precisamente en galletas y bueno Afortunadamente, pues también tiene una cierta aceptación, pero hay que pues, comprobar que esa aceptación eh, se dé en nuestro en nuestra región, con nuestra gente. La cuestión cultural. ¿no? La cuestión cultural, exactamente. Porque en otros lugares es muy bien aceptada, ¿no? Entonces, hab habría que ver aquí primero si, qué tanta aceptación tiene ya involucrado en una formulación de algún alimento, nosotros hicimos galletas y nos dieron buenos, buenos resultados oigan eh, doctor Juan Manuel Vargas este Rafael Canet, oímos en la televisión oímos eh, comerciales de plantas que son milagrosas y que van a transformar pues a toda la, no sé vamos a vivir más, a estar una calidad de vida mejor, ¿qué opinan ustedes de este tipo de comerciales? porque incluso la planta de moringa está en un comercial Este, televisoras no donde paga y están bombardeando de que es muy buena Difundir. ¿es cierto? ¿o se exagera? y en este caso de la molina ¿cómo lo ubicamos? Bueno, eh, yo soy de la opinión que aún hay mucho por investigar en, en, en las propiedades que se nos están este, difundiendo verdad acerca de esta de esta planta uh -huh. eh, por ejemplo se habla de eh, una cantidad de siete veces más el contenido de calcio eh, que tiene la, la hoja de la, de la moringa con respecto al calcio que tiene la leche, que es el principal eh, vehículo para que nuestros huesos se calcifiquen. Pero hay detalles como el siguiente, ¿no? que es necesario, por ejemplo, para el caso de, de monogástricos, en donde el, el calcio que está ahí en, en la hoja no es biodisponible para el organismo uh -huh. incluso puede generar la formación de piedras eh, en el riñón cosa que estoy seguro no se está atendiendo eso porque requeriría un tratamiento enzimático para poder lograr eh, bajar a niveles eh, eh, aceptables para el organismo ese contenido de esas sales, de esos fitatos uh -huh. entonces yo por lo que eh, conozco del procesamiento hasta cierto punto artesanal que se está dando para el consumo de la, de la moringa, uh -huh. es que solo se está haciendo un secado de la hoja y se está este, moliendo para encapsularse y posteriormente ponerse a disposición de este del consumo. Sí. Eh, ahí siento que hay mucha investigación que hacer con respecto a esas sales. Todos conocemos, por ejemplo, al comer verdolagas, quelites, que tienen un paso previo, Por, por agua hirviendo. Mhm. ¿Sí? ¿Por, ¿Por qué eso si finalmente los vamos a guisar los quelites y luego eh, comérnoslos? Uh -huh. ¿Por, ¿Sí? qué? ¿Por qué? Porque ese paso? Uh -huh. ¿Eh? Tú eh, estabas mencionando al principio, Rafael, de todas esas uh, de toda esa sabiduría de nuestros uh, ancestros uh -huh. que de ahí deriva lo que este hace rato mencionabas, por ejemplo, el tratamiento para el maíz, eh, cómo hacer la tortilla, que hasta la fecha es un proceso que se ha exportado a nivel mundial, el de la anistamalización. Uh -huh. Entonces, ¿por qué coser las hojas verdes de ciertas plantas antes de ingerirse? Uh -huh. ¿Sí? No es como la lechuga, no es como una zanahoria. Entonces, tenemos que cuidar muchos aspectos porque... Si no se nos está este, recomendando la cantidad de ingesta que puede hacer al día un individuo con, con moringa, ¿sí? entonces podemos acarrear otros problemas colaterales, como como lo decía, este, eh, por esas sales que están presentes. Pero en general, en general, sí es un eh, cultivo promisorio para la nutrición humana para empieza por las propiedades propiedades tan diversas que ustedes Así mencionan, ¿no? Y, y yo esta respondí a tu pregunta de qué tan todo hay de, de veracidad en lo que nos bombardean por la televisión. Ajá. Entonces, eh, decía yo que, que, que pues lamentablemente se está solo procesando de una manera este muy rudimentaria y sí requiere de mucha investigación al respecto para que sea totalmente este Eh, apta para el consumo humano. Y sobre todo cuando se va se va a utilizar para consumo humano, como alimento o como medicamento a lo mejor. ¿Sí? Porque ya, ya lo estaríamos ingiriendo, pero además tiene otras aplicaciones en la planta de moringa. Sí, es el caso por ejemplo del, del aceite. Resulta de que la, la, la semilla, que es abundante también en la en la vaina, eh, nos permite un obtener un aceite sin aroma rico en ácido oleico, casi parecido al aceite de oliva entonces tenemos ahí muchas bondades al respecto para poder ya sea para usarse en la alimentación humana o para dirigirse a la producción de biocombustibles que es una exigencia actual, sí, dado sí. que tiene una vida prolongada en que no no, no se eh, oxidan los ácidos grasos uh -huh. podemos pasar este, a, a tenemos una cápsula Juan, sobre la planta de la morina que nos hizo nuestra amiga Vania ...de la División de Ingeniería, a la cual le mandamos un saludo. Un saludo. Vamos a ver la cápsula que se hizo sobre la planta de Moringa. Sí, bueno, al parecer tenemos algunos problemas. este Mire, vamos a continuar entonces. ¿Qué les parece? Eh, estamos hablando de la planta de la Moringa, de moringa la planta del siglo 21 nuevo cultivo para Sonora. Está con nosotros el doctor Juan Manuel Vargas López y también se encuentra con nosotros Rafael Canet Romero, del Departamento de Investigación y Poderario en Alimentos de la Universidad de Sonora. La planta de Moringa. La planta del siglo 21 Vamos eh, para nuestro Radio Escuchas. Eh, ¿Qué últimos comentarios podemos ir, ir este, expresando para que conozcan más estos trabajos? Ah, si se va a impulsar proyectos de desarrollo regional, eh, ¿qué aconsejarían ustedes? Sí, eh, de hecho, si me permiten, sí. eh, tenemos eh, registrado un proyecto del cual estamos buscando actualmente este, el financiamiento, que es para procesar y desarrollar alimentos por ingeniería de extrusión, alimentos expandidos que pueden ser este, consumidos en desayuno o como los snacks, las botanas de las cuales, este por cierto, se inundó este, la alimentación de los escolares. Entonces, considerando que tenemos el primer deshonroso lugar de obesidad infantil en el, en el mundo, nos preocupó este que un recurso con este potencial de tener este en hoja seca hasta 24% de, de proteína y de buena calidad pues hacer alimentos que puedan este, ser alternativa para sobre todo para infantes en desarrollo claro. verdad y crecimiento uh -huh. y en eso estamos ahorita este nosotros buscando financiamiento para bueno, esta investigación, fin además uh -huh. nos dimos eh, también cuenta por nuestros nuestras estimaciones que necesitamos disponer de alrededor de 100 hectáreas de Moringa en Sonora y estamos buscando también los apoyos a través de esa garpa para empezar con siembras piloto de 5 hectáreas y poder eh, ubicadas estratégicamente en el estado para que las unidades, eh, la, perdón las, las asociaciones de, de agricultores puedan eh, darse cuenta de las bondades económicas de este continente. Pues fíjate Juan eh, este, tenemos tiene un proyecto muy específico ¿No? que sí. impulsar y un llamado un llamado a las dependencias ordenamentales, a la Secretaría de Educación y Cultura, a las dependencias que tienen que ver con la alimentación y considerando pues el problema de obesidad que tú bien mencionas, es. que la apuestan a la investigación en beneficio de la salud en nuestro estado cuántos correcto, es correcto maestro gracias por, por haber estado con nosotros aquí en su programa de Radio Ingenio gracias esperemos vernos eres. por aquí próximas pláticas. Seguro claro que sí. Claro que sí. Les agradecemos mucho su presencia. Muy buen día. Muy buen día para Muchas todos. Muchas gracias por Muy amable. Por como siempre, nos, nos da mucho gusto que nos hayan acompañado su programa de Radio Ingenio, La Manera Inteligente de Transformar. los esperamos, René, dentro de ocho días. Así es. Nos vemos dentro de ocho días. Hasta luego. Radio Universidad presentó Ingenio, la manera inteligente de transformar. Producción de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.